Nambulcafe, viajera, de de Kisugall -Mapu. Kisugall -Mapu. cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicuy, feita, quiña pichi pichiquizau. Ponwi futa mapuche rupumeu Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche Corro por el camino llevo un mensaje en, mi destino una misión Mari mari pulamen por... pupeñi Mis 10 y sus 10 hermanas hermanos Mari Mari puwene. Mis diez y sus diez amigos. Mari Mari Kompuche Furimapumeu. Mis diez y sus diez a toda la gente en Real La Sierra. Cacón Puche Y a toda la gente en el Walmapu. Kumea kui Mun. Bienvenidos. Tufachi feita Nampul Cafe. Esto es Nampul Cafe. Mari Mari Kompuche, saludos entonces hermanas, hermanos, de nuevo en Nampul cafe. ahora en vivo. Una vez más, contentos de estar acá en nuestro estudio, en San Pedro, en esta provincia de Córdoba, en esta zona que nosotros llamamos Furimapu, ¿no es cierto? La la sierra. Y estamos con Pablo Merola, nuestro buenay, compañero, nuestro compañero, Maylen Meliantú y Coyam Quilaqueo, que les habla. Eh, contentos, con mucha fortaleza. Urculen, estoy fortalecido, estoy alentado, porque comenzó el nuevo ciclo. Y tuvimos un hermoso tu el Año Nuevo Mapuche que hemos venido hablando en estos programas consecutivos porque es de una importancia trascendental para todos los habitantes del Hualmapu, de la tierra de alrededor, del antiguo país mapuche. Eh, acuérdense que hoy día hemos diversas sociedades se han desarrollado en este territorio, eh, los antiguos mapuches, pero también hay, hay habitantes nuevos, ¿no es cierto? Y también son igual. Son Gualmapuche, son gente del Gualmapu. Y, y nosotros tratamos en Nampulcafe de, de compartir el conocimiento que tenía este pueblo lo antiguo mapuche que ha vivido acá hace más de 10.000 años, en lo que hoy día es el sur de Argentina y Chile. Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden contactarse a nuestro programa a través del de celular, el móvil, Eh, 3544-560226 para los que escriben desde el extranjero más 549 deben agregar y ahí pueden contactarse vía WhatsApp, Telegram, SMS y también pueden escucharnos eh, por fmcierrascomechingones.blogspot.com.ar vía online eh, así que esperamos su contacto ya hemos tenido a través de, de estos sucesivos programas eh, muchos mensajes de apoyo con consultas, con preguntas así que nos sentimos felices de que este puente está creciendo eh, este cuicuy el puente como le decimos los mapuches, el cuicuy eh, de, de conocimiento mutuo entre los occidentales y los mapuches, porque hoy día como decimos hay diversas naciones habitando el Gualmapu el antiguo país mapuche. Eh, queremos comenzar y abrir este programa con un tema muy importante, porque es un lanzamiento, un estreno de nuestro hermano, nuestro Peñi Marcos Cavalieri, de allá de, del territorio picunche del, del pueblo Mapu, ¿no es cierto?, en la zona sur de la actual Mendoza. Eh, este Peñi, que es miembro del LOF de, de nuestro lonco y amigo Neuel Mapuleo, nuestro Peñi, que ya viene participando hace tiempo en Nampulcafe. Eh, transmitiendo su visión, la visión de su territorio, eh, con cariño, compartiéndonos su experiencia, eh, su historia en su comunidad en ese, en ese sur de Mendoza, eh, tan cercano acá, ¿no es cierto?, que nos hace entonces pensar de, y, y traerle a la gente y explicarle a la gente de que los mapuches no somos un pueblo que que quedó en la historia prehispánica, ¿no es cierto?, los museos, somos un pueblo vivo, estamos aquí cerca, sur de San Luis, eh, sur de Mendoza, La Pampa, sur de Córdoba, sur de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, aquí estamos los mapuches del siglo XXI, vivos, y también, obviamente, todos nuestros hermanos guluche allá en el sur de Chile, que también nos escuchan, aprovechamos de dar un saludo a nuestra querida familia Cañuyán allá en la ciudad de Temuco, en el sur, en el corazón del gulumapu. Y bueno, como les decíamos, vamos a compartir para comenzar la canción por los niños de Marcos Cavalieri, este Peñi que hace tiempo viene acompañando el trabajo como un CONA, como un joven servidor de de la causa de, de los hijos de la tierra, de, de los mapuches. Y ya ha escrito este hermoso poema y lo ha musicalizado. Esto es un lanzamiento y tenemos el honor de en Ampulcafe por primera vez poner en el aire de, del Gualmapu este gran tema por los niños de Marcos Cavalieri. por los niños de Marcos Cavalieri entonces este lanzamiento este hermoso tema, este poema este ul de nuestro Peñi, de allá del sur de Mendoza del love de, de nuestro lonco Neuel Mapuleo, eh, escribiendo esta hermosa poesía de despertar que habla de ese pensamiento de amor pensando en el futuro para nuestro pichique che, para nuestros niños, nuestras niñas del Gualmapu los hijos de este territorio Eh, justamente tuvimos una hermosa conversación con ellos y hablamos de, de esto, de cómo en la filosofía mapuche, eh, el am, este, esta alma que tenemos todos como seres humanos, que, que es única, que cada uno tiene un alma diferente, la trabajamos y la pulimos como una piedra a través del tiempo para que se convierta en un puyu, en un espíritu que trascienda, que sea una estrella, una luz, para para nuestro pueblo, para nuestra gente, así como lo hizo Lescaro Nuestros antiguos líderes trascendieron gracias a su camino, su palabra, su trabajo. Eh, así que chau, Peñi, por compartirnos su tema. Mañum, muy agradecido eh, en Nampulcafe eh, de darnos este honor de, de hacer el lanzamiento en este pequeño programa que es una luz, este cuicuy, este puente de unión de los hijos del Hualmapu. Así que eso era Marcos Cavaliere por los niños güey? el fogón, la cocina, inalto meu, moñele fui, tainku y fipiam, ka fantepu, petumongelei, taín Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Así es, feleita tiñahue. Estamos nuevamente en nuestro primer bloque del de cutralhue, el fogón, la cocina mapuche, el lugar donde se transmitió la historia y pudo vivir a través del tiempo, hace más de 10.000 años transmitiendo historia, cultura, filosofía en nuestros cutralhue, nuestras ñañas, nuestras abuelitas, nuestras ñuques, nuestras madres, transmitiendo la cultura. Eh, ahí vivió Cuché, nuestra anciana celestial que guía a los Mapuches. Y bueno, en este seguimos con este eh, espíritu, este, este temple, este ímpetu de Huatripantu de, de comienzo de ciclo, porque ya en la mayoría de las comunidades ya se, se festejó el Huatripantu, normalmente se hace entre el 20%, y el 24 de junio ahí en el periodo de solsticio de invierno los mapuches celebramos el año nuevo, el huetripantu o huiñoy tripantu la nueva salida del sol, comienza un nuevo ciclo ¿no es cierto Maylen? Sí. y eh, en este nuevo ciclo eh, seguimos trayendo información porque lo que queremos es, es que se conozca más porque en el inferio sur son muchos los pueblos originarios que celebran el huiñoy tripantu el año nuevo eh, Aymaras, quechua, Eh, todos los habitantes del hemisferio sur ese es el ciclo, el inicio del ciclo natural de esta tierra así que todos debemos aprender de esto tú tenías algo para compartirnos Mailen, ¿no es cierto? Eh, porque habíamos estado hablando qué actividades hacían en el cuatripantu qué, qué alimentos se consumían y creo que tenías algunas preguntas para, para este programa de, y, este, y este cultural bueno. eh, ¿qué instrumentos se usan? Bueno, en el, eh, habíamos estado hablando de alimentos, ¿no es cierto?, ¿De, qué mo de momentos de la ceremonia habíamos compartido. Y claro, los instrumentos más importantes eh, y que normalmente se usan son el culcul, -cul, que se hacen de un cuerno de vaca, que es perforado en el extremo más, más fino, que es un instrumento de viento, que ese es para llamar a, la, a las reuniones. Eh, eh, se utiliza la pifilca, que es un instrumento de viento, Eh, parecido al sonido que pueden hacer las ampoñas, las flautas eh, normalmente llevan un solo agujero o dos eh, se hacen de madera también están las cascagüillas, que son es un, un soporte donde van cuatro cascabeles normalmente de bronce que, que también se ocupan como un instrumento eh, el ñolquín que es eh, eh, un instrumento de viento muy importante que ese se toca durante toda la ceremonia el cultrún también que es el principal que simboliza el mundo mapuche ¿y qué es el cultrún o, o qué nos indica? el cultrún es un instrumento de percusión ¿no es cierto? De, eh, es un este instrumento de de percusión, para que lo imaginen, es como si fuera una media esfera, un rally, un plato, ¿no es cierto? Como si fuera una media esfera de madera, normalmente se hace de trihue, de laurel o de, de folle, el canelo, que es un árbol nativo que hay en el bosque templado en el sur. Eh, y arriba se cubre con cuero de capura, de, de chivo de, o de oficha, de oveja y... Y ese cuero se tensa, ¿no es cierto?, Con, con también con pequeñas tiras hechas de, de cuero y, y simboliza nuestro mundo, el Kulchun. Y ahora vamos a compartir un pedacito de un, de un librito. De un librito, claro. Este librito que nos compartió nuestro peñi Juan Keupumil hace un tiempo cuando él daba una charla sobre cosmovisión. Y, y, y tenía un apunte muy bonito que habla sobre el cultrún y la cosmovisión mapuche cultrún meu wili lei tu piam tufameu melei timelifolil me mapu ka mevi mapu el cultrún es un símbolo ancestral del pueblo mapuche que muchos conocemos como un instrumento de percusión sin embargo es mucho más que esto refleja la cosmovisión mapuche la familia primi, primi, primigenia, sí, concepto de, de espacio y, y tiempo, la naturaleza terrenal y ancestral. El Cultrum posee una forma semiesférica que es lo que simboliza el mundo y los cuatro puntos cardinales. Además representa la familia primigenia, primigenia. de la creación y ofrece el mundo espiritual. Y lo divide en cuatro partes. Esas cuatro partes son, eh, son nuestros espacios en el mundo. Como hablábamos, el Kultrun el es una semiesfera que simboliza el mundo en que habitamos. Y imaginariamente completamos esa esfera en, en el universo, en la buenumapu que está arriba, en el cielo. Entonces se divide en la Wenumapu, la tierra de arriba o cielo, donde habita la familia ancestral, los antepasados y los espíritus del bien. Ahí están las energías más positivas en la Wenumapu. Después está el Rayin Wenumapu, es el espacio intermedio entre el cielo y la tierra. Luego la Nakmapu, que es la tierra firme, donde habitamos todos los seres vivos. O sea, todo el Hidrofil en la naturaleza y las personas. Y el Minchemapu, la tierra de abajo. Es donde diversas energías naturales existen en el subsuelo. Es también conocido como el centro de la Tierra. Desde tiempos remotos, el pueblo mapuche ha observado la naturaleza y ese conocimiento se refleja en el Kultún. Una línea divide geográficamente al pueblo mapuche, la cual no es otra que la cordillera de los Andes, marcando sus extremos. Picún, norte, y Huyi, sur, otra línea imaginaria que corta transversalmente es la que representa el recorrido del sol, Puel, este, y Gulu, oeste. De esta forma se muestran el meli Wuchan mapu los puntos cardinales. El Kultrun representa también las estaciones del año, Pukem, Pegu, Walun y Romu. El Pukem es el invierno, el momento en el cual la tierra está fértil y húmeda por la lluvia en, algunos, en algunas zonas del territorio, ¿no es cierto?, y da inicio al guiñol tripantu, al año nuevo mapuche. El pegú, la primavera, en este periodo se produce el litrofil huechoyín, el brote de las plantas. El lof, el territorio de la comunidad, organiza el uso productivo de los espacios para superar las malas condiciones del trufquén o de la mapu, el suelo. Gualun es el verano, asociado a las épocas de cosecha. Aquí comienza a celebrarse el Yeyipun, Cada comunidad lo hace en diferentes fechas, pero siempre en Aponkuyen, en luna llena. La celebración del Yeyipun es la oportunidad para fortalecer la identidad como pueblo. Rimu, el otoño, es el periodo de almacenar frutos de la cosecha, época de grandes fríos donde la vida familiar se comparte intensamente y permite transmi la transmisión del kimun, el saber. Así es, ¿no es cierto? En esos espacios de, de invierno, de otoño, donde hay más frío, el fogón cobra una importancia tremenda, ¿no es cierto? El cutalwe, las conversaciones en familia, la transmisión de ideas, de historias... Entonces, eso es un, algo más del material que queríamos compartirle para que vayamos conociendo cada día de esta manera práctica, quizás sencilla para algunos, pero necesaria, porque nos sabemos que en, en la mayoría del territorio donde ahora transmitimos, hay muchos lugares donde no conocen la cultura mapuche, por eso en este cultural web, con Mailena, en este fogón, en este bloque del programa, compartimos algo de cultura, conceptos, ¿no es cierto? sí. Chal tu chau Chal Nos volveremos a ver Cuando el sol vuelve a nuestro camino Madre amada, tus hijos lo sienten Todo vuelve a encontrar su equilibrio Es cuñón, pa mi gente, es tiempo en que la vida renace, Padre amado tus hijos lo sienten, ver la vida en cada respiro es ruño, yo pa, yo pa' mi gente. Tú que a despegar. toda la vida de nuevo comienza a brotar, el cuerpo está más fuerte para volver a empezar y sin mi renovar, pero para agradecer lo que la mapu me decía que una vuelta ya se ha dado. y ha dentro yo siento rayo mari mari mapun, mari mari mari mari mongen mari mari mongen soy mapuche y comprendo por qué yo así aquí porque cada día que pasa me alimento de ti y todo gira y gira la tierra respira comprendo que conectarás con la vida y todo gira y gira la mapuche es la vida somos para de ella Madre amada, tus hijos lo sienten, todo vuelve a encontrar su equilibrio, es güeyño, qué panto para mi gente. Es tiempo en que la vida renace, madre amado, tus hijos lo sienten. Ver la vida en cada respiro, es güño, que tanto para mi gente. Hoy me siento de lo que tal puto tan hijo agradezco cada día como si fuera primero Suena en la mapu el kimun verdadero y le retribuimos solo lo que ella nos le cantamos, sentados junto al Cuchal entregamos pegamos. y tal es espiritual, aliviando su dolor con la capa. De lucha habla los que habla el ayer, habla el que por un también habla el Cuchal. Compartimos la fútbol con me piueca en Tucun y mañana lo jugará no el clima. Si él se aparece y nos comienza a visar avisar, adelante se me hará de brincar en la montaña como su escenario. Bantu, boy, boy, keep on millenial. Boy, boy, I'm too shy. Boy, boy, I'm too bad. Boy, boy, I'm not Hey, me, Tammy, be champion. Me, Wal, Ken, to Ken, me, Tammy, punya way. Tammy, Hey, me, Tammy, be champion. Me, Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, to Wal, Ken, Lo siente, todo vuelve a encontrar su equilibrio, es vonatkozik. Ez a világ mi gente. Es vonatkozik. en que la vida renace, emberére amado tus hijos, lo sienten. egyes emberére vonatkozik. Ez a világ minden egyes emberére vonatkozik. Ez mi gente. Para mi gente. Escuchábamos a Huachiquichén y Tragún, es Tripantu para mi gente. Así es, era un tema que hablaba del Huñoy Tripantu, de esta vuelta del sol, o del wetripantu la nueva salida del sol. Hemos estado constantemente en estos últimos programas hablando del Huétripantu porque es el comienzo del ciclo, la despedida de, del ciclo natural de este año y el comienzo del nuevo. Ya estamos en este año nuevo, Mapuche, en este nuevo año del de hemisferio sur. Ustedes saben que la mayoría de los pueblos originarios del hemisferio sur están celebrando o han celebrado ya el comienzo de ciclo, entre el 20 y el 24 de junio, el Huetripanto. Y así es, escuchamos a Huetchequechen y Traún. Fachanto ipuzungún, la actualidad, nuestro segundo bloque de Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, nuestro programa de política, sociedad y cultura del pueblo mapuche, desde tras la Sierra Córdoba, desde el, el Furo Mapu, acá en, en la actual provincia de Córdoba, transmitiendo para todo nuestro Gualmapu, Eh, a través de nuestra señal fm sierras come chingones .com vía online o el 107.9 para acá para nuestra fm de, de tras la sierra recuerden que pueden contactarse a través del 3544 560226 56 0226 para los que se encuentren fuera del país en el más agregar más 549 ahí pueden enviarnos whatsapp telegram sms Eh, así que esperamos su contacto como siempre, saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan de allá desde Temuco, Santiago de Chile también acá en nuestro Tras la Sierra, en provincia de Córdoba a nuestros Peñi de Mendoza que están escuchándonos, que también reciben nuestras versiones grabadas del programa eh, y en este Fachanto Pusungun en este espacio de actualidad del programa Eh, vamos a, a compartir un audio de nuestro eh, lonco de, del Picunmapu, acá Puelche, en el sur de Mendoza en El territorio norte de, de este Puelmapu, como le llamamos nosotros a todo el oriente de, del territorio mapuche eh, eh, Él nos va a compartir su experiencia del, de, del desarrollo, cómo se desarrolla la ceremonia de Huatripanto en su zona Eh, agradecemos también en este espacio, en este programa su, su invitación a ese encuentro, a ese traún a esa ceremonia de, de recibimiento del Año Nuevo Mapuche fue una hermosa experiencia eh, lo agradecemos de corazón desde Nampulcafe, nuestro programa con Maylen eh, nuestro hermano Pablo Merola Eh, y yo eh, personalmente por haber recibido esa invitación, haber podido conocer a su LOF, a su RENMA, a su familia a su comunidad allá en, en, en el sur de Mendoza eh, y como los mapuches se reconstruyen en cada espacio del territorio, rescatan todos los conocimientos que pueden y siguen haciendo el ejercicio de su vivencia, el fortalecimiento identitario eh, la recuperación territorial eh, es un esfuerzo eh, mancomunado en todo nuestro Gualmapu, de comunidades urbanas, rurales, mapuches, fortaleciéndose primero personalmente, eh, haciendo renacer su identidad, volviendo a poner eh, nuestro espíritu y nuestro cuerpo en conexión, eh, abandonando ¿no es cierto? Esa, esa mentalidad tan occidental para volver a sentir orgullo por lo que somos, eh, que nuestros rasgos hoy día también se llenen de, de alma, que no sean solo nuestra fachada, que le pongamos de nuevo, como dicen los aymaras, volver a poner el alma en ese cuerpo, que todo coincida eh, y hacer de del alma mapuche, pulirla para que se convierta en puyu. Eso es lo que hacen nuestros hermanos eh, ahí en el en el territorio picunche de, del pueblo en el sur de Mendoza. Así que ahora les compartimos un audio de nuestro lonco Nevuel Mapuleo allá en el sur de Mendoza, San Rafael. Mari con pueblo y con planén, no me escuché, con pueblo hoy. Eh, hincheca Nuevo Mapuleo, lonco Mapuche Mapu, tuwna kamaru y la manke. Mapu. Creo que me conocen, algunas de las personas que siguen el programa del Peña Cagaría de Coyán, en otras oportunidades ya casi que soy parte del programa y me honran cada vez que me piden este que deje mi pensamiento, mi riquisuan. Eh, no digo mi Mikimun porque la verdad que tenemos ancestros tan sabios que tenemos ...solamente podemos poner nuestros sentimientos... ...nos falta tanto que aprender para ser un... ...un Kimunche, una persona sabia... ...pero de lo poquito que hemos podido rescatar... ...aquí en el Pikulmapu, que es un lugar donde... ...el genocidio fue muy atroz... ...este... ...tuvimos que rescatar desde el rescoldo, ¿no?... ...desde las cenizas que habían dejado a nuestros abuelos... ...tratar de rescatar... Lo, ...lo que quedaba de la cultura y con la ayuda de, de Peña y la Miende... ...principalmente del, de Bulumapo, ¿no? De lo que hoy es... ...le dicen en Chile... ...haciendo hasta el uso de la tecnología... ...ahora llegó a nuestro camino... ...este... ...el Peñi Ariel Collán, a quien... ...admiro y respeto mucho por todo su camino, su búsqueda... su Y bueno, él sin ningún tipo de mezquindad nos, nos pasa las cosas que él anda trayendo desde, desde su territorio, ¿no? Y nosotros tratándolo de, de adaptar también a las cuestiones que tienen que ver con nuestra parte regionalismo, ¿no? con otra vegetación. Pero el, el trasfondo de la cosmovisión es el mismo, quizás cambia. La, la, la clase de hierbas medicinales o la clase de, de árbol re, este, sagrado, porque la zona es otra vegetación, pero eh, el sentido es el mismo. Y, y bueno, tuvimos el honor en este buen chupanto, en este buen chupantu, la visita del Peñi, Ariel Collán, a quien aprovecho para agradecer acá públicamente en, en su programa, Porque fue un honor muy grande, a pesar de que en algún momento, mientras yo ceremoniaba, sentía así como un poquito de, de decir, bueno, estaré haciendo bien las cosas. El Peñi que ha estado en presencia de grandes quimunches, machis, y bueno, este, a uno le da como una especie de, de temor a estar haciendo algo mal, por respeto, ¿no?, a nuestra a nuestros ancestros, a nuestras autoridades filosóficas. Pero él con mucha humildad me hizo dar seguridad a mí mismo, me, de, me invitó a que rescatara lo nuestro de aquí, en nuestra región, del Pikul Mapu y el Puel Mapu, ya que hay pequeñas, diversas di, cosas diferentes. ¿no? Pero en base a eso, bueno, pasamos una ceremonia muy especial, lo importante que pudimos lograr conectar con nuestra Añuque Mapu con el Kalfu en un Mapu con nuestro Kalk, nuestro Kuku, Laku nuestra abuela, nuestro abuelo y, y lograr hacernos uno con el todo y el todo va a que se haga sentir dentro de nosotros así que Sinceramente fue algo muy, muy especial eh, tener la visita del Peñi. También tuvimos la, una hermana tejedora y bastante eh, sabia del pueblo originario de allá del norte, de la zona que hoy hoy le dicen Catamarca, en el lado del pueblo Mapu. ¿no? También enseñando a hilar, enseñando a tejer, a tejer, algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de, de la mujer, ¿no? Y el respeto que hay que tener para elegir una guarda, tener el peuma, elegir a quién le corresponde. Charlando todo ese tipo de cosas con alguna música ancestral en los momentos donde estábamos comiendo y, bueno... Eh, Y después el momento más importante que es en el rehue cuando estamos este ofrendando, haciendo nuestra nuestro yellipum, ¿no? nuestra ceremonia, nuestra rogativa, y sentir cómo nuestros antepasados se hacen presentes en el rehue, y donde todos nos empezamos a dar abrazos y gente que no se había visto nunca, Eh, ...en su vida se habían cruzado... ...se conocen ahí en ese momento... ...y terminan abrazados... ...quizás alguno con alguna lágrima... ...este de emoción... Eh, ...bueno... ...como pasa en todas las... ...las ceremonias, ¿no?... ...en los, en los, en los distintos territorios, ¿no?... Eh, ...es algo que... ...yo sé que sucede... ...y... ...y bueno... Eh, de eso se trata, este, hacer el jillipoom, hacer el, un, una entrega de, de agradecimiento y de una ofrenda de de todo lo que nos ha entregado nuestra Ñuquemapo, nuestra madre tierra, y conectarnos con el todo. Felipe y Peñi escuchábamos a nuestro Lonco, nuestro hermano líder de del territorio Picuncha ahí en el sur de, de Mendoza, en la parte norte del territorio de Mapuche... Eh, ...contándonos cómo fue el desarrollo del Huetripanto allá en Zulov ...que tuvimos el, el agrado, el gran honor de estar ahí, de participar, de ver todo su esfuerzo... ...un, un esfuerzo tremendo porque, eh, como decía él, de las cenizas del Rescoldo... ...tuvo que reconstruirse él mismo, reconstruir la historia de su familia... Y, y buscar en, entre los, nuestros hermanos perdidos en, en, en el manto de, de la historia, en el manto del golpe grande que fue la campaña del desierto para, para los mapuches, del desarraigo, de la pérdida del territorio, de la discriminación, de pasar a, lo, a, a las esferas más marginales de, de la sociedad occidental, de esta nueva... Eh, nacionalidades que se nos otorgaron y que no, no, nos llevaron a los peores rincones. Ahí nos contaba el Peñi que en San Rafael, en los lugares a la orilla de los ríos, en, en, en los que hoy día son barrios marginales, quedaban los vestigios de nuestro pueblo, los vestigios sociales y, y en, ese, en esa tierra árida culturalmente, a eso me refiero a ese contexto de aridez cultural, de desierto cultural en que quedamos, ahí en medio de eso ellos se han podido reconstruir con su comunidad, con mucho esfuerzo, eh, rescatando eh, lo cultural, lo identitario, pero con una espiritualidad que tiene el, el alma, tiene el am el, y, y, y Y se ha pulido como un puyo eh, en, en ese viaje que tiene la cultura mapuche en sus sueños, porque los peumas le han ayudado también a reconstruir lo que en lo material, en el entorno de, de, de ese actual territorio no está. Pero siempre hay, hay una mano, Peñi, desde acá le damos todo nuestro Nehuen, nuestra fuerza, con Pablo, con Mailena en nuestro programa Nampul Cafe, para que siga para que sigan junto a Marco, junto a, a su mujer, a su familia, a sus hijos, a todos los que eh, lo acompañan en ese camino, Peñi, porque están en la parte, eh, en este Pico en el territorio más al norte de, de, del, del antiguo Walmapu, del antiguo territorio mapuche y su esfuerzo es tremendo. Eh, vamos a seguir escuchando a nuestro hermano pero antes vamos a compartir con ustedes eh, Winca Kaikai, una canción del de, grupo mapuche Weliwen, del que significa Nuevo Amanecer y Winka Kaikai se refiere entonces eh, a una serpiente que está en la historia de la creación mapuche que simboliza Eh, lo menos positivo, el, simboliza una serpiente y el diluvio, eh, porque en la historia de la creación mapuche que hemos hablado en algún programa anterior, eh, hay dos fuerzas, kaikai Kai y Trenten. Entonces, kaikai Kai es la que simboliza el diluvio, la, los maremotos y Trenten los cerros que se elevan para salvar a la sociedad mapuche. Y winka kaikai Kai, entonces es, es el símbolo de todo el mal. La, como los mapuches le llaman al usurpador winca y kaikai esta, esta figura eh, mítica de, de las fuerzas negativas en el territorio Winca kaikai de wellyiw Joe. Teng, külfi kan amun szungun mogyetun, amun szungun mogyetun. Wínga kai kai, babúcsa muz bobie Amun sumun mongetun, amun sumun mongetun. Tu wisha És kétet kétet a Willy kétet y la canción Winka kétet Eh, que nos hablaba entonces del de, de huinca, del usurpador y de los mapuches salvándose en el tren tren eh, en la fuerza mítica que, que permitió que los mapuches vivieran los cerros que se levantaron para salvar a los mapuches del diluvio en la historia de nuestra creación y Amuyo Weichan que avanza la, la lucha eh, Amul Sungun que avanza nuestra lengua Eh, mensajes de, de esa esperanza que tenemos los mapuches siempre de no cansarnos de ser un pueblo tosudo terco eh, con ímpetu que, porque sabe de libertad, porque sabe de historia porque sabe de lucha y seguimos escuchando ahora seguimos compartiendo en Nampulcafe viajera del Gualmapu y viajero del Gualmapu eh, la segunda parte y última del de audio que nos compartió nuestro peña Ineguel Mapuleo allá en el sur de Mendoza ...en San Rafael, desde Zulof... ...comentándonos del Huatripantu ...cómo se vivió, cómo lo vivimos... ...porque fue invitado, tuve la, la oportunidad... ...de compartir con ellos la celebración de Huatripantu, ...un honor, mucho Nehuén ahí... ...mucha fuerza... Eh, ...mucho esfuerzo, sobre todo... De, ...de rescatarse en la aridez cultural... ...¿no es cierto?... ...rescatar desde el Rescoldo, como dice Nuestro Peña... ...así que lo seguimos escuchando... ...fue muy emotivo y... ...muy necesario... Ya que había mucha gente que ha empezado a caminar el camino de regreso a casa hace poco, jóvenes, muchos jóvenes que charlaron mucho con el Peña Cariel, este fogón de por medio. Con el cutral, el quetzal ahí este iluminando ojos emocionados. Muy emotivo y la verdad que Eh, esta ceremonia... sin lugar a duda de las nueve ceremonias que... he presenciado... desde que empecé este camino de regreso a casa... la verdad que es la... la que más ha llegado... a hacerme sentir como que... estamos empezando a juntar el picún... el... wili el gulú... el puel... Eh, y cuando esos por los cuatro puntos cardinales se junten y, y realmente unifiquemos el pensamiento, el Rajisuan, nuestro tierra, nuestros pueblos originarios volverán a fortalecer su, sus bases. En este rehue hemos logrado la la coexistencia con una persona que En el mundo occidental es el dueño por papeles del lugar, pero él dice que se siente solamente un guardián. Por lo tanto, nos respeta como preexistentes y nos restituyó dos hectáreas ahí para tener un lugar donde empezar a hacer este recrear nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Así que esas pequeñas simbólicas dos hectáreas ya son tierra mapuche, porque no vamos a decir que tiene que ver con con ser parte de nuestro lo sino ese espacio territorial del pueblo Nación Mapuche y de los demás pueblos originarios que se acerquen, como en el caso de la hermana Rosario, que esa noche nos acompañó y que viene del norte. Así que yo solamente, para no hacer más larga mi nota y no abusar del tiempo, eh, decir públicamente y que no se enoje el Peñi Ariel porque él es muy humilde, pero que su presencia peñe y para que lo sepa su, su familia, su hijita su compañera su presencia ha sido muy, muy fortalecedora para nuestro love así que por ese motivo este, dar un fuerte abrazo a la distancia nuevamente como que nos dimos cuando nos despedimos sabiendo que nos vamos a seguir encontrando, que vamos a conocer a interconectar nuestros nuestros regues, ¿no? Porque somos todos uno, compañíguenos somos todos hermanos y, y, en, y en ese camino estamos. Así que un saludo también grande para todos los, los Peñis, también que escuchan allá de Gulumapu, pidiéndome pidiéndoles humildemente que disculpen alguna falta de conocimiento en mí, yo estoy rescatando de lo que puedo, aquí nosotros tuvimos un gran eh, avasallamiento cultural, étnico y genocidio que no nos permitió conservar demasiado, así que agradecido a todos los que colaboran como el peñariel Ariel eh, con, con entregarnos timón, sabiduría para mejorar cada día un poquito más pero sí les aseguro que el Piuquerri Rakishuán, mi sentimiento puro de corazón, está puesto de manifiesto. Así que solamente decir que eh, en este Guñalbué hay que en esta salida del, del lucero volver a, a unir todo el Nehuen, toda la fuerza natural para que sigamos de pie y en el de decir yeah chihuahua mari mari mari salto más y peñe peo callal compuche Y así escuchábamos para coronar el audio de nuestro hermano Neuel Mapuleo, de allá del Picut Mapu, del territorio norte, acá de del antiguo Puel Mapu, del de, de territorio mapuche, de este lado de Argentina. Eh, y para coronar esa, ese audio, todo su, su raquizuam, su sungún, su palabra, su pensamiento, compartimos ese tema Rancho de Monte Quemado del de grupo mapuche Che Joven, nuestros hermanos acá de la Patagonia. Eh, los hermanos Coliqueo haciendo su música, estos hijos del pueblo Mapu también, igual que nuestro Peñi eh, así que muy contentos en, en este inicio de ciclo, en este año nuevo Mapuche, con mucha fuerza eh, fortalecido, con mucho Nehuen, después de haber estado con nuestros hermanos allá, en, que nos invitaron, eh, nos mandan también un saludo aquí eh, el Peñi el Peñi Marcos Cavalieri del cual compartimos un tema al principio del programa, nos dice Chaltumay Peñi, por sus lindas palabras estoy escuchando, saludos a su gente de producción, a su pueblo y a su audiencia, buen camino al nuevo sol para todos y que renazca el espíritu día a día ahí nos compartía un mensaje también eh, nuestro amigo acá de Villa Dolores, Martín Gallardo saludos a sus familias, nos, nos dice buen programa Así que estamos en contacto con nuestra audiencia, con eso nos, nos pone muy felices. Eh, también estuvimos en contacto allá con Temuco, eh, Andrés Cañullán, nuestro amigo que nos escucha, nuestro buen ey, eh desde la ciudad de Temuco al sur de Chile. Así que, vuela por el aire este Nampulcafe con Maylene y Pablo, eh, produciendo para compartir la cultura mapuche, nuestra historia, eh, nuestros sueños, y, y para decirles que estamos vivos acá, en este Furimapu, en esta tras la sierra, eh, produciendo y transmitiendo información de los mapuches. Así que nos vamos despidiendo de este programa. Recuerden que se pueden contactar al tres cinco cuatro cuatro dos agregar más 549 cuatro eh, anteponerlo para los que están en el extranjero para WhatsApp, Telegram y Sms, escuchar vía online a través de Fm Así que Chal y Compuche, muchas gracias a toda la gente, que tengan un hermoso año en este Wetripantu, mucha fuerza para la familia de nuestro compañero Pablo Merola, para la familia de Carlos Estansich, para todos los transserranos, acá en la gente de San Pedro, detrás de la Sierra, de Villa Dolores, eh, y para nuestro todos nuestros hermanos del Hualmapu, acá en el actual sur de Argentina y actual sur de Chile. Un saludo Eugenia, Liwen. Y Lien, que está con su nueva bicicleta, porque ayer fue su cumpleaños. Así que un saludo. Felé un abrazo con mucha fuerza para eh, nuestra Piti la hija pequeña de nuestra redma, de nuestra familia, que ha nacido eh, y ha cumplido sus años en esta época de Huatripanto. Así que mmm, tiene mucha energía esa pequeña. Muchos saludos para ella. Para toda la audiencia recuerden que los días sábado eh, el programa se retransmite grabado a las 17 horas por fmcierrascomechingones.blogspot.com.ar Eh, así que mucho es buena hermano mucha fuerza sigamos luchando recuerden que mm, también allá en el en temuco en la ciudad de temuco en el sur de chile sigue en huelga de hambre nuestro machi celestino córdoba ya suma 28 días si no me equivoco eh, agregados a los que él tenía que había hecho una huelga de 100 días de huelga 100 días de huelga de hambre luego uso un receso hizo un receso para Eh, la supuesta respuesta del estado que nos tuvo así que recomenzó su huelga su estado de salud es grave y, y lo único que pide es salir 48 horas para poder cambiar su regue eh, su, su lugar ceremonial se tiene que renovar porque si no afecta su salud y su trabajo como machi, así que mucha fuerza a todas las comunidades del Gulumapu mucha fuerza a nuestros hermanos acá en el sur, en el Puel Mapu y seguimos luchando Nampulcafe Es el puente para conectarnos y, y seguir eh, por este rupu, por este camino. Así que Peucayal, Compuché, pain. Nos volveremos a ver eh, en un nuevo Nampulcafe. Así que Peucayal, Marichi, Huevo. Diez veces venceremos. Preocupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe. Café.